tan lamentable y por otro lado también el señor eh, Ricardo Colombi ya estaría decidido a avanzar para denunciar justamente a su eh, al gobierno nacional por el pacto fiscal y la última, el obispo de Neuquén se opone a la aplicación de la ley de muerte digna en un paciente de 18 años de 18 años, o sea, 18 años en estado vegetativo. Nos vamos. Esto ha sido por hoy en Te que Sigo Queriendo. conocido por Leonardo Rubén Fabré. Gracias Karina Maldonado. Nos encontramos mañana, gracias a usted. Gracias Sergio Paz. Un placer. Gracias Gastón Suifel de la Mesa de Control. Gracias Berenice. Y hoy, Boca le gana 2 a 0 a Independiente. Chao, hasta mañana. Las interferencias y las radios ilegales son culpables de que no puedas elegir libremente lo que quieras escuchar. El Gobierno Nacional debe garantizar tu derecho a sintonizar la radio sin interferencias. Cada vez que alguien interfiera la emisora que vos elegiste, denuncialo. Llama al 4320 4900. La Comisión Nacional de Comunicaciones está decidida a terminar con la ilegalidad.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 www.am570radioargentina.com.ar Para hacer un presente con futuro. ¿Qué es Racing? Esto es Racing. Esto es Racing. Diego Coren, Oscar Forlano, Diego Morris y Leo Paradiso hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. to all oh, my dreams, you're my son, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, that's what you are, I know, there's only, only one life. Ain't no way they could have made it. le va? Buenas para todos. Bienvenidos a estos racing por Radio Argentina M 570 Como todos los días de lunes a viernes nos estamos acompañando hasta las 20 horas Con toda la actualidad, con mucha información, con mucha opinión eh, Obviamente y todo lo que tiene que ver con Racing, con, con el equipo de Luis Ubeldía Que está a 24 horas de jugar eh, en el debut de la Copa Sudamericana Nada más y nada menos que ante Colón En una semana muy particular para todos en una semana donde, eh, obviamente, el hincha Racing goza después de tanto sufrir. Eh, son pocas las semanas en que nos toca eh, esta posibilidad de, de tener la chance de disfrutar después de, de un fin de semana donde el éxito eh, lo ha acompañado a Racing y, y nada menos que en el Clásico de Avellaneda. Por eso digo que hoy todavía seguirá siendo un día un programa de estos Racing donde ustedes van a tener de todo un poco ¿no? porque no solamente nos vamos a meter de lleno en el partido de la Copa Sudamericana del día de mañana y es lógico falta un día nada más para que Racing debute ante el Zabalero y estaremos con toda la información, con todo lo que tiene que ver con el plantel, eh, con la posibilidad y ya empiezo a, a, a mencionarles algunos títulos que vamos a desarrollar de aquí a las 20 horas eh, de esta chance y que juegue Peletieri, finalmente, hablaremos de esto porque finalmente Y, y en principio por la información que manejamos eh, el, la Confederación de Sudamericana de Fútbol no tiene registro sobre una sanción de Peletieri, sobre una suspensión del volante central de Racing por lo tanto es un tema del que estaremos hablando por supuesto y esto es una buena noticia en definitiva para Luis Ubeldía que podrá contar con el volante central uno de los pilares en este equipo, en esta base de, de jugadores ...que se han mantenido desde el torneo pasado... Y, ...y que hoy nuevamente tienen la chance de seguir siendo titulares... ...con la llegada de algunos refuerzos... ...y, y con, esta nueva, eh, con esta nueva forma de, de jugar al fútbol que tiene el equipo de su Día... ...que tanto había apostado en su momento al 4-2-3-1... ...y finalmente eh, empieza a jugar eh, en este torneo inicial... ...también lo hizo en la Copa Argentina con el 4-4-2 y empieza a, a encontrar el equipo o, o en principio aparentemente ya lo encontró su día. Eh, el equipo con una mitad de la cancha que empieza a ser eh, muy sólida había generado dudas en el comienzo la, la participación de Camoranesi pero de todos modos ha respondido muy bien en el partido con Independiente por lo tanto eh, empieza a ser mucho más claro el panorama para el Racing mirando hacia adelante y, y en base al futuro pero les decía, mucha información por supuesto no tendremos Que descuidar el tema de Fernando Ortiz. ¿Qué pasará con Ortiz? ¿no? Porque tanto se está mencionando hoy por hoy en los medios de comunicación sobre esta situación donde la FIP está dando pasos firmes en investigaciones que tienen que ver con el mercado de pases, con el último mercado de pases, donde ya hay dos jugadores inhabilitados, producto de la comunicación. De, de la FIP hacia Julio Humberto Grondona en el día de ayer en la reunión de comité ejecutivo de la AFA, donde el manda más de, de la Asociación del Fútbol Argentino eh, ha tomado la decisión, insisto, ¿no? después de la comunicación de la FIP, de que tanto Botinelli eh, por el lado de River como Ignacio Piatti por el lado de San Lorenzo eh, estén inhabilitados provisoriamente hasta que se termine de, eh, de definir qué es lo que pasó. ...en estas negociaciones... ...y por el lado de Racing... ...hay una situación que es prácticamente... Eh, ...idéntica a la que han vivido... ...Jonathan Bottinelli... ...y también Ignacio Piatti... ...que es la de Fernando Ortiz... ...por eso pregunto... ...y se genera esta duda que... ...tal vez si todavía no se ha transformado en noticias... Eh, ...en noticias la posibilidad de que Ortiz... Eh, ...quede inhabilitado provisoriamente... ...hasta que intervenga... ...futbolistas argentinos agremiados... ...que de hecho ya lo está haciendo... ...pero aún no ha conseguido la posibilidad de que... ...tanto Piatti como Botinelli ...tengan la chance de ser habilitados... ...al menos de forma provisoria... ...pero Diego Cortés... Eh, ...aparece en una situación... Eh, ...similar... ...a la de Botinelli y a la de Piatti... ...como otros 40 casos más... Eh, ...son muchos los jugadores... ...que aparecen en esta situación... ...donde la FIP investiga a fondo... ...donde la FIP se ha metido... ...en este negocio del fútbol como nunca antes lo ha hecho, y en esta situación, aparece esta chance de que Ortiz también eh, pase por una situación similar a la de Botinelli y, y, y a Ignacio Piatti, por lo tanto será otro de los títulos Y otro de los temas que de aquí a las 20 horas, junto con Diego Morris, que en un rato estará aquí presente del estudio principal de Radio Argentina, junto con Sebastián Gorosito, que está en la producción, tratando de conseguir a, alguna nota para, para que el programa eh, sea cada vez más redondo, y por supuesto con la participación de Gastón ahí en la operación técnica, de aquí a las 20 horas andemos desandando el camino para, para saber... Eh, ...cómo es el futuro de Racing... ...y qué pasa puntualmente con estas situaciones... ...que, que mencionamos... ...el partido de mañana... Eh, ...la situación de Ortiz... ...qué pasa con Centurión... ...lo de Centurión lo venimos manifestando desde hace rato... ...pero como hay eh, empresarios que... Eh, ...en el medio de... Eh, ...de esta semana tan, tan positiva para Racing... ...quieren generar incertidumbre... ...quieren generar... ...la sensación de que Ortiz... ...de que Centurión... ...perdón... ...de que Centurión... ...puede ser transferido nosotros nuevamente iremos eh, informándole al hincha de Racing cómo está la situación en el día a día para que se quede tranquilo. Y de movida me parece justo decirle al hincha de Racing que, que esa tranquilidad la tiene que tener, porque Centurión se va a quedar, Centurión se va a quedar como mínimo hasta fin de año. Y si, en fi y si a fin de año se va, será por una cifra millonaria mucho más superior a lo que ha sido la venta de Viola, por ejemplo, con lo cual eso implicaría... ...que también sea una buena noticia para Racing... ...porque una venta millonaria de Centurión... Eh, ...daría la pauta de que Racing estaría próximo... ...a sanear su economía... ...algo que también... Eh, ...evidentemente el hincha de Racing pretende... ...sobre todo el socio de Racing, todos lo pretenden... ...pero el socio que es el que paga la cuota... ...que es el que se interioriza aún más... ...de la situación financiera de la institución... Eh, ...pretende que el club esté saneado... ...le preocupa este tema de la deuda que muchos clubes del fútbol argentino tienen Racing no está exento mm, según los dirigentes no es para preocuparse porque son deudas no exigibles pero sin embargo eh, una venta de Centurión millonaria que sería un récord para Racing porque hasta ahora eh, no hubo ventas que, que superen por ejemplo la de Franco Zucculini ninguna la ha superado 6.700.000 euros eh, por lo tanto de, de, de ahora en más pensar en la posibilidad de que Centurión sea bien vendido bien vendido, atención con esto no estamos diciendo de que Centurión sea bien vendido en 5 o 6 millones de dólares o euros sino de que sea mucho más y que la cifra supere eh, los 12 millones de euros tal vez o, o llegue a los 15 eh, veremos, pero es una oportunidad única que tiene Racing en ese caso de que Centurión sea transferido de empezar a sanear su economía pero nos estamos aventurando demasiado porque eh, estamos hablando de que hoy esto no se va a dar de que hoy Centurión es intransferible para Racing y que recién en diciembre tal vez los dirigentes se sienten a conversar con el que quiera ofrecer algún, a, a, algún este, alguna oferta importante por Centurión. Obviamente a partir de diciembre será otra historia, pero la realidad es que Ricardo Centurión va a ser titular el día de mañana ante Colón, lo será ante Lanús el próximo fin de semana del domingo Y qué otro tema es polémico este, ¿no? Porque nuevamente le han cambiado el horario del partido que se iba a jugar en principio el lunes, después se iba a jugar el domingo a las 15 horas, y en otra desprolijidad más del Comité de Seguridad, la AFA, y en, eh, y en complicidad también con la televisión, el partido ante la luz finalmente irá 17:10 del día domingo. Eh, así que veremos qué es lo que pasa Tan desprolijo está el fútbol argentino en estas cuestiones Que Mauro Villano, nosotros lo decíamos en el día de ayer Con Morri, con Coren, con Forlano De que Villano será el árbitro En otro despropósito después de la actuación que tuvo eh, En el partido entre Boca y el Boys Pero bueno, será otra cuestión para analizar De hecho, eh, les voy a proponer en algún momento Antes de las 20 horas Escuchar la palabra de, eh, de Luis Ubeldía En el día de ayer, en el cierre de la jornada de ayer eh, hablando con nuestros colegas de Radio Rivadavia El, ag el agradecimiento desde ya a, a Joaquín Bruno Colega que cubre la actividad de Racing en el día a día Que nos ha cedido el audio de, de su El Día Hablando de, de este cambio de día Y, y cómo lo perjudica a Racing ¿no? De jugar jueves en Santa Fe Con un viaje de por medio inclusive Porque no juega acá en Capital Federal O en la Provincia de Buenos Aires eh, Con un viaje de por medio Tener que jugar el día domingo Un compromiso tan importante como lo es eh, Antún un Lanús... Eh, ...un equipo de, de Guillermo Barros Equeloto... ...que está inspirado, que viene de ganar... ...y, y lógicamente esto ha motivado... Eh, ...el enojo del técnico de Racing... ...pero bueno, temas de actualidad... ...que hoy los vamos a desarrollar... ...que hoy los vamos a tratar hasta las 20 horas... ...aquí en Radio Argentina M570... ...esto es Racing, en un rato lo tenemos a Diego Morris... ...pero pues yo les decía que también es una semana... ...muy particular... Eh, ...por lo tanto, no nos vamos a olvidar... ...de lo que ha sido la victoria el Clásico de Avellaneda... Ante Independiente y, y obviamente lo vamos a seguir hablando Y lo vamos a seguir recordando y, y para eso traigo música para todos ustedes Tengo música Música para endulzarles los oídos Música para que recuerden también Lo que ha pasado el día domingo Ante Independiente Música clásica Y nada menos para recordar el clásico Por eso empezamos a escuchar Y a recordar lo que ha pasado el día domingo Y, y atención con esto En un rato voy a agradecer también la gentileza de los audios Pero escuchamos un poquito de música, Gastón, dale, eh, poneme lo que trajimos que evidentemente al hincha de Racing le va a gustar, la cancha de Racing está en Mozart y Cuyo, lo que estamos escuchando de fondo es una sinfonía de, de Mozart, naturalmente, esta es la música, pero alguien canta, alguien canta los goles de Racing. Ahí está Pichu que la tira, se, se viene el atrevido Se viene el atrevido Mano a mano, va corriendo, la tiro al área Es perfecta para Ouche, San va a llegar tarde Sí, no, le quedó a San, está el gol, San la apuntó, le pegó Gol de Racing, gol de Racing, Pepe Gol, Pepe Gol, Pepe Gol. A terminar con esta especie de virginidad, Pepe. La recibió casi sin poder recibirla. Porque el centro de Auche era medio cortina, vio. Y vio el jugador de Independiente que cerró. Y le quedó a San que amagó una vez. Se abrió un cachito, le pegó Hilario Navarro. Tocó, pero no pudo evitar que la pelota se fuera al fondo de la red de un centro de auche. San ha perdido una virginidad que no quería tener en Racing. El Pepe y Racing tienen uno. Independiente nada. Sanz, sale desde el fondo, Tulcio quiere llevársela a Don Tulcio resbala una vez, le queda Peletieri, la va ganando Corbalán, juega para Peletieri, toca para Auche, juega otra vez para afuera, ahí viene Centurión, la adelantó demasiado pero se la llevó, le quedó Auche, se mete Auche, hay un enorme quita de Mancuello, Mancuello después la pierde, centro al área... ¡ah! Del Pepe, gol de Racing, gol de Sam, gol del Pepe San, increíble jugada porque se la llevó Auche trabando con Centurión y contra la marca Endeble. Pero la quitó Mancuello Y en lugar de tirarla Mancuello Quiso hacer un firulete. Y la pelota quedó En poder Del Comorauche Que la tocó al medio Y la jugó Para San Y San ídolo Y pepe Gol Y quedarás en el recuerdo Pase lo que pase Y decía San Cuando moje una vez Inundo el cilindro de gol Y lo está inundando Y Pepe, y Pepe Y Pepe, Pepe, Pepe Racing 2 Independiente nada Y el que canta los goles es el turco Osvaldo Hueve y le agradecemos la gentileza a Cadena 3 de permitirnos escuchar los goles de Racing relatados por el turco Hueve y, y esta música clásica, recordando del clásico y, y la redundancia es válida para que el hincha Racing eh, siga generándose placer en su cuerpo, en su pensamiento, recordando lo que ha vivido el día domingo en esta victoria inolvidable para Racing. 2 a 0, donde Independiente ni siquiera pateó al arco. Ah no, perdóneme, sí, pateó una vez, un remate de larga distancia de Vargas, que contuvo en el medio del arco sin ningún inconveniente Sebastián Saja. Pero de esta manera se ha vivido y de esta manera lo seguimos recordando Ha pasado un tiempo ya, fue el domingo, hoy es miércoles Pero cómo no lo vamos a seguir recordando Ahora dame la tanda, 19-17 en la República Argentina Y quédese en la sintonía de AM570 escuchando esto Racing Porque tenemos más música para todos ustedes Y por supuesto tenemos más información Tanda y venimos Argentina Espacio Publicitario AM570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 19 y 20 en la República Argentina seguimos en esto Racing por AM570 desde ya tendremos en un rato mucha más información, ya hemos anticipado algunos títulos ya hemos escuchado un poco de música ya hemos recordado lo que pasó el día domingo tenemos muchas ganas de seguir hablando de lo que pasó el domingo eh, no siempre se le dan clásicos como estos a Racing por lo tanto es para disfrutar y es para prolongarlo en el tiempo eh, este, esta manera de gozar lo que ha sido una victoria contundente de Racing que para mí tendría que ser más abultada no el 2 a 0 inclusive eh, en mi análisis personal a la hora de ver cómo se ha jugado el partido Racing ha sido muy superior a los 90 minutos y, y tal vez algún gol más eh, hubiese sido también este, un poco más justo eh, 45355700 es la vía de comunicación el contestador automático para que ustedes se comuniquen en estos Racing y dejen el mensaje lo que quieran decir por supuesto es una semana también que está dedicada al hincha de Racing insisto que eh, es tal vez una de las semanas más felices del año eh, y, y le voy a preguntar a, a un amigo que tengo en línea a ver si, si coincide con esto y, y cómo lo ha vivido él el día domingo si fue a la cancha, si lo vio por televisión Si lo festejó Si gritó mucho los goles Si los gritó poco De qué manera ha vivido el fin de semana El partido del Clásico de Avellaneda Alguien que vistió las dos camisetas Pero hay una que la vistió de verdad Y obviamente ha salido campeón Martín Vitali, ¿cómo le va? El placer de saludarlo Leo Paraviso de Torras en Comanda ¿Cómo andas Diego? ¿Bien? Todo tranquilo, Martín ¿Vos? Bien, bien, por suerte bien Y bueno, escuchándote Y las mismas sensaciones que tuviste Que tenés eh, eh, creo que, que Racing realmente fue superior lo, los 90 minutos eh, y, y como vos decís podríamos haber hecho algún gol más pero también lo importante es que el equipo funcionó bien no le convirtieron, no le convirtieron goles y, y Sam volvió al gol que, que también es bueno que, que vaya agarrando confianza para Para que se sienta goleador y, y pueda seguir haciendo la diferencia. Convengamos Martínez que es un partido especial para todos, ¿no? Eh, para el hincha, para aquellos que tenemos la responsabilidad de estar enfrente de un micrófono y seguimos el día a día de Racing. Pero también me imagino que vos lo vivís de una manera muy particular y lo habrás vivido desde temprano de, de, sí. de una manera muy particular. Nervioso, eh, bueno, justo tuve que viajar a, a Rafaela por, por trabajo, lo, lo vi... Eh, Por televisión, pero eh, nervioso, como todo hincha de Racing, eh, un clásico que uno sabe que los clásicos se puede, puede pasar cualquier cosa más allá de, de las diferencias de planteles que pueda haber. Y, y bueno, ya cuando hicimos el primer gol, uno eh, más allá que no estar tranquilo hasta que finalice el partido el equipo transmitía una seguridad en cuanto al, al orden, al juego y, y a las situaciones que creaban y, y no se dejaba crear eh, yo creo que como decís, una, una semana muy, muy feliz por lo, que, por lo que hizo Racing y por lo que hace ilusionar este, este plantel y este equipo metámonos en lo futbolístico Martín a, a ver si coincidís con mi mirada con, porque muchos han años... Elogiado, por ejemplo, el, el trabajo de Ortiz, que viene trabajando muy bien, viene jugando muy bien desde que ha llegado a Racing, le ha dado el oficio que necesitaba, la defensa, eh, muchos elogian eh, la llegada de Villar, eh, muchos hacen hincapié también en la recuperación de Camoranesi, que no anduvo bien en la primera fecha, pero ha demostrado de que es un jugador con mucha clase, con mucha categoría y, y qué más decir de, de San, ¿no? que se le había negado en los primeros partidos no solamente aquel partido con Rafaela donde le toca malograr dos penales sino después en el partido con Boca, en la final de la Copa Argentina donde tiene un par de chances y San no, no las puede meter porque se termina demorando y, y obviamente termina malogrando lo que hubiese sido tal vez eh, otro resultado en la final de la Copa Argentina pero el domingo se ha desquitado y, y fue el rival precisamente con el que tenía que desquitarse pero yo tengo una mirada muy particular apunto a esto Martín, a ver si coincidís rescato mucho más, rescato mucho más. y esto lo conversaba con mis compañeros en la semana eh, la posible recuperación porque no me quiero apresurar porque ha sido un solo partido pero la recuperación por ejemplo de un jugador como Iván Piyud de un jugador como, como Gabriel Auche que para muchos El ciclo de ambos jugadores estaba cumplido ya en el semestre anterior, y, e inclusive muchos también, eh, y, y también en esto momento a los representantes de ambos jugadores, le estaban buscando club, tanto a Auche como, como a Pillo, y sin embargo, el domingo han dejado en claro de que son jugadores que absolutamente se pueden recuperar, y que van camino a eso. Eh, mira cuando, cuando uno está en un medio, y debe pasar en la, en la radio, donde... Eh, tiene un nivel parejo eh, indefectiblemente a mejorar si yo creo que Racing los jugadores que han llegado eh, bueno, bueno para mí Saja uno del, que fue el torneo anterior lo tuvimos pero Saja más Ortiz que Ortiz es el que le está dando la, el carácter de defensa sólida al equipo de orden de, de mando siempre a Racing eh, lo que le faltaba era alguien con mando con presencia yo creo que Ortiz lo eh, Racing lo está consiguiendo ¿no? porque van, van pocos partidos pero hace pensar que ya es patrón eh, de la defensa eh, tanto en nuestra área como eh, en ataque eh, después eh, el medio son todos jugadores consagrados que, y lo bueno que podemos jugar en el medio rotando, eh, por derecha por izquierda un poquito más retrasado cualquiera de los tres con por ahí y siendo más ...el equilibrio... Eh, ...digamos que Racing... ...vos agarrás nombre por nombre y te ilusiona... ...la, la caradurez de Centurión... ...que si... ...si este, este plantel de hombres... ...le puede marcar el camino porque es un... ...es un chico y... y, y ...yo creo que... ...que esa es ta también la función de los jugadores grandes... ...no, enseñarles que... ...que más allá de, de los elogios hay que seguir trabajando... ...que no hay que creerse que... ...que es el mejor... Eh, le puede dar muchísimo este Racing Y bueno, como nombraste auto que para mí, a mí siempre me encantó Me encanta, ¿no? Porque es un jugador que, que es punzante Por ahí no está fino en la, en la definición Pero obliga Y, y si no, no puede convertir Él es asistidor Entonces yo creo que Racing es O sea, vos nombre por nombre Tenés virtudes Y eso hace que los jugadores que por ahí estuvieron un nivel bajo el semestre anterior, eh, indefectiblemente, por el nivel de los compañeros, mejoran. Uh -huh. eh, hago hincapié en Piyud nuevamente, Martín, porque es un puesto que vos naturalmente lo conoces más que bien, y, y ya lo sumo también a la conversación a Diego Morris, que está aquí en el estudio. Eh, ¿Cómo va, Diego? ¿Bien? Bien, muy bien. Buenas noches para Martín Vital y del otro lado también, imagino, lo venía escuchando con esa, con esa alegría, como un chamás, le vamos cada vez que juegue Racing Independiente por lo menos viaje a Rafael <risa> ahí, está, ahí está bueno, pero te decía el tema Pichu, eh lo vi muy bien en la marca esto es lo que quiero destacar de Pichu antes en su momento era un déficit y que obviamente eh, ser defensor porque no dejás de ser defensor más allá de que seas lateral y que tengas cierta vocación ofensiva como vos también la tenías Martín en su momento pero lo he visto muy sólido en la marca algo que, que antes no, no se le veía a Pichu. Sí, es, es, no solo el comentario tuyo, sino de, de, de varios hinchas de Racing, elogiaban que, que a Pichut lo vieron por ahí, no pasando tanto, eh, pasando tanto, sí pasando en momentos eh, oportunos y siendo fuerte en la marca, que, que puede ser que él, él era por ahí una deuda pendiente en, en los campeonatos anteriores, pero... Yo creo que Iván es un jugador, a mí me encanta. Tiene condiciones, tiene despliegue, tiene técnica como para jugar en ese puesto. Y si él se hace fuerte en la marca, después lo otro viene solo porque ya lo tiene. Y a lo mejor Ortiz ordenando lo puede haber eh, ayudado a que, a que piense por ahí primero en marcar, después asegurar el medio y si tiene tiempo pasar al ataque. ¿Vale? Eh, yo, es, yo creo que. Eh, Ortiz Lo um, a a, a lo ayuda, Ortiz Ortiz Sí, eh, eso es un que... para, sí, para, para ¿Sí? toda la defensa Cajai también rendió muy bien Con todo respeto con Martín Y esto corre por cuenta mía No, no te voy a poner un apriete pues fuiste jugador de fútbol Bueno, el espíritu de jugador de fútbol todavía lo tenés Y no vas a hablar mal de un colega Pero con todo respeto yo digo No es lo mismo eh, tenerlo al lado, jugando de lateral Tenerlo al lado a, a daño O a Marcos Cáceres Que fue resistido y que nunca Pudo afianzarse a la Primera de Racing Que tener a un jugador del oficio de, del Tano Ortiz Me parece que esto Lo termina de, de ayudar A, a Iván Pillú para que empiece a crecer en su nivel eh, Sin duda, porque yo creo que Ortiz, digamos, asume lo, La responsabilidad que Anteriormente ni, ningún Ningún jugador de la defensa eh, tomaba yo, inclusive jugadores de la defensa de Racing no te voy a dar el nombre en, en entrevista decían quizás nos falte alguien eh, con voz de mando quizás nos falta alguien con, que tenga peso bueno hoy Racing tiene a Ortizan en defensa a Peletieri, a Camoranesi, a Villar eh, en medio campo tipos que, que te marcan una línea como tenés hay referentes y yo creo que hoy Racing se armó también con buenos jugadores y con referentes dentro de, del equipo. Eso hace que por ahí eh, Piyud, Casal o al que le toque entrar tengan referencia y vos a veces mirando al compañero te das cuenta qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que... Eh, hasta dónde tenés permitido irte, o sea, yo creo que que es importantísimo, es más, todo este reclamado por ahí alguien así en defensa. Martín, eh, vos en el 2001 tuviste, va, ah, todos ustedes tuvieron un compañero que fue fundamental, especialmente en ese campeonato del 2001, eh, porque obviamente jugaron otros torneos, pero digo, en el campeonato del 2001 fue casi determinante, esto cada vez que hablaba con alguno de ustedes en aquel momento me lo, me lo reconocía, y hablo de Gustavo Campañolo en el arco le daba una tranquilidad que si ustedes se equivocaban en alguna jugada o el rival los pasaba por algún motivo, eh, el flaco respondía atrás y, y realmente fue determinante en ese torneo. Eh, hoy da la sensación de que Racing, eh, creciendo de a poco en su juego, tratando de encontrar la forma, el estilo, eh, se lesiona al chino Saja en, en el arco y va a estar un mes sin jugar por lo menos o cuatro, dicen cuatro o cinco partidos. Eh, pero en el fútbol argentino 4 o 5 partidos pueden ser mucho Hablo sudamericanos de Campeonato eh, ¿cuán, ¿Cuán importante es un arquero como el Gino Saja En este caso Sin falta de respeto a De Oliveira Pero sabemos que De Oliveira es un arquero irregular Que ha tenido momentos buenos Y no tantos Y especialmente en el último tiempo Cuando le ha tocado ser titular A mí o sea, personalmente yo considero que, que De Oliveira Es buen arquero, está capacitado Para atajar en Racing lo ha demostrado evidentemente también estuvo eh, en, en un equipo que, que el nivel no fue bueno entonces como te digo cuando el nivel es bueno todo mejora y si el nivel no es bueno eh, empeorá sí. eh, eh, evidentemente Saja tiene creo que al jugador de Racing Saja le, le da otro, otra, segura, otra seguridad otra presencia el, el rival mismo Por trayectoria, por presencia, eh, yo creo que el año pasado la mejor adquisición que hizo Racing fue fue Saja. Y, totalmente. Sí, totalmente. Te hago la última de mi parte y esta a ver si me la respondes. A ver si te la jugás y, y trabajas como trabajas y, y matabas el centro, por lo menos en aquella tarde frente a Independiente y que, que el Westworld después cabeció. Como, como quiera me la puedes contestar Bueno, vamos a ver, dale ¿Cuál es la diferencia entre usar la camiseta de Independiente y la de Racing? Difícil. difícil, eh, yo... nah, qué difícil, fácil, nah, nah, pero hay que ver eh... Te voy a decir algo, no, pero yo te voy a dar un ejemplo Diego Croza. Sí Diego Croza ve y ve el, eh, selección, boca y, y él cuando juega me dice, pelotín, hablando, ¿no? Sí Mira que, sin echarme en cara donde voy a jugar, me dice... El lugar más difícil Que me tocó jugar Racing No me preguntes por qué Me dice Pero yo es que... distinto a todos. Y, y es así Porque yo lo veo ahora con los veteranos Yo estoy jugando con los veteranos de Racing Voy a la cancha Y vos te encontrás Un montón de jugadores Que han sido hinchas de otros clubes O han pasado por un montón de clubes Inclusive por ahí eh, De los más grandes Y van a ver a Y van a ver a Racing Racing es yo creo que subió el video el otro día eh, se dio cuenta por la eh, por la, la conferencia o el, las entrevistas que le hicieron y él dejó notar que, que está en un club que es distinto a todos y no es fácil con el Racing y yo creo que este, este plantel tiene jugadores de mucha calidad de mucha experiencia inteligentes como para no dejarse llevar por lo por lo que genera Racing ¿no? y después de haberle dado independiente y, y haber tenido el rendimiento que tuvo, todos estamos exigiendo el campeonato, es así. Eh, y está en ese plantel, no es de llevar, que yo creo que en el plantel anterior pasó un poquito de eso. El plantel se creyó que por ahí ya estaba, y, eh, inconscientemente, ¿eh? no de, de mala voluntad, pero yo creo que este, este plantel se tiene que dar cuenta que, Y hay que trabajar, hay que seguir por la misma línea y, y pueden conseguir cosas importantísimas. Nadie mejor que vos, Martín, para, para conocer lo que es el entusiasmo de la gente y, y lo estás manifestando ahora. Eh, pero este entusiasmo obviamente tiene, tiene su lógica o tiene, más allá de, del sentido común y del análisis que puede hacer cada uno de los hinchas de Racing en su casa, escuchando esta nota o viendo la repetición de, de los goles del fin de semana, eh, a mí me parece que, que que por lo menos da la sensación de que se puede dar de que hay posibilidades en un fútbol donde se juega tan mal y es tan brusquino donde se piensa tanto en defender el cero en el arco propio y, y no tanto se piensa en crear situaciones de gol y ver cuáles son las variantes que uno puede tener en ofensiva para poder convertir lo ha dicho mismo el mismo día, el otro día cuando te pones 1 a 0 muy difícil dar vuelta al resultado eh, yo te consulto ¿Se puede repetir lo del 2001 este año? Ojalá Es lo que, es lo que <risas> más quiero Es lo que más quieren ustedes Y, y hay, hay que poner esa energía positiva Esa vibra que le dicen Como para que Todos tiremos para el mismo lado No, no haya eh, No haya nadie que, que piense distinto Es más, yo creo que tiene un, Para mí tiene un, uno de los mejores planteles eh, de Racing de verdad ¿no? no No para Quedar bien con los los que están hoy en el plantel vos agarrás uno por uno y, y, y te, aparte tenemos jugadores hechos que, que no es lo mismo tener jugadores que se están haciendo eh, que, que en los tramos finales la experiencia pesa y, y encima tenés el jugador que está apareciendo, este centurión que, que la rompe como juega el nene y ojalá <risa> los Perdón, ¿eh? sí, también. <coughs> dentro de la institución el mismo plantel lo, lo puedan llevar por, un, por el camino correcto que es el de, de romperse el orto laburando uh -huh. más allá de que tiene las características eh, el don ese de, de ser un jugador diferente que trabaje, que se rompa el culo que no se piense que, que ya está que, quiera, que tenga hambre y demás y, y, a, y, y que no se dé de ese camino porque no queda otra han pasado grandísimos jugadores por Racing que no, no han rendido y este es jugador de Racing y tiene todas las condiciones como para para ser un, uno de los grandes que, que hayan jugado en Racing hay que laburar hay que hay que fijarse en ejemplos como Milito como Lisandro López eh, tipos de labura, laburadores al máximo que que laburando llegaron a ser lo, lo que son hoy Martín, muchas gracias por el contacto. ¿eh? La vamos a seguir en cualquier momento. Siempre es muy grato para nosotros y también para el hincha de Racing escucharte. Eh, por lo tanto, serás eh, fuente de consulta de cualquier actualidad de Racing en cualquier momento. ¿eh? Así sí. que gracias por hablar con nosotros. Claro. Muchas gracias. Bueno, para cuando ustedes quieran. Y bueno, agradecido y ilusionado como ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta, hasta luego. Bueno, ahí estaba la palabra de Martín Vitali. Siempre es bueno hablar con... con no solamente con aquellos que han, han conseguido cosas en Racing, que no es nada fácil, ni mucho menos porque los objetivos cumplidos en Racing en las últimas décadas eh, han sido realmente muy pocos. Eh, pero no solamente eso. Yo digo que Martín Vitali es una buena fuente de consulta porque es un hombre que se ha identificado tanto con Racing ha tenido esta particularidad de pasar de Independiente a Racing eh, de un día para el otro y ponerse la camiseta de Racing y jugar sin problema, de adaptarse y ganarse la gente rápidamente con lo que implicaba venir de Independiente y, y es un jugador que se ha identificado a tal punto que el, el hijo es hincha de Racing él sigue a Racing y cómo no tenerlo como fuente de consulta ante cada comienzo de campeonato o ante... Eh, cada semana importante que tenga Racing para ver cómo lo ve porque sabe de Racing sabe la vivió la vivió en carne propia y le fue bien y eso no es poco sí aparte uno uno se pone a pensar eh, y, a, y a rememorar eh, en aquella época lo que habrá sido para este tipo de jugadores como Vitali como Pancho Maciel es cierto Vitali venía de Independiente Maciel venía de Almagro pero hoy en día están identificados con Racing eh, y lo que habrán vivido en toda esa temporada porque, obviamente Racing hacía 35 años que no sería campeón y la realidad es que para ellos día a día era seguramente una carga impresionante porque el entusiasmo del hincha cada partido cuando pasaba fecha a fecha y se acercaba un poquito cada vez más la ilusión de poder conseguir algo eh, no digo presión sigo el momento que habrán vivido es inigualable y bueno, hoy es uno de los tipos Autorizado para contar, porque aparte es de una generación bastante joven. Eh, antes teníamos que, que ir a los del 88 en la superpolar. Te, te interrumpo con algo: va todas, lo invitan a una fiesta de filiales y va. Y Vital y va. Sí, sí. Vital y va, que es, eh, es algo que, que no se ve o que la gente tal vez no lo sepa, salvo la gente de filiales o aquellos que están demasiado informados. Pues un tipo que lo invita a la filial menos numerosa y va, no le importa. Porque se siente a gusto, porque se siente realmente muy identificado. Y no es verso, porque muchas veces es verso. Cuando te dicen, no, yo estoy identificado con Racing, estoy identificado con tal club. Eh, y no es tan así, a lo mejor Y en este caso es vital, y sí lo es eh, Por eso quiero remarcar también lo de eh, Lo de las filiales, que va permanentemente Cuando se, se lo invita, como en el caso de Francisco Maciel, claro, eh, no es otro, otro Otro ejemplo más Pero bueno, estamos atrasados con la tanda Se está jugando el partido de la Copa Sudamericana En la Bombonera, Boca Independiente A los 10 minutos del primer tiempo Independiente, pateó al arco Y también es una de las noticias de aquí, de esto Racing Por Radio Argentina M570 Tanda, y venimos, dale Argentina Espacio Publicitario AM 570 Cugini, Cugini Fabio No te confundas Cugini es Fabio Fabio Nosotros cambiaremos tu imagen Vos cambiarás tu mundo Cugini, no te confundas Lino 83 www.cugini.com Cugini no Fabio La peluquería Lo demás es solo imitación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 Cureband Apósitos, apoyas, cortes, cúrelas con Cureband, el líder mundial en apósitos. Distribuye Bull, Sociedad Anónima. ¡Fuerte Gio Moreno! ¡Gol!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 19.45, la República Argentina Más noticias para el hincha de Racing Hay gol de Boca Hay gol de Boca en la bombonera Boca le está ganando con gol de Santiago Silva A Independiente por 1 a 0 ¿eh? en este, en este parece que se ríe, Morri, se ríe No, está totalmente ácido con la gente roja No, no <risa> <risa> estamos está jugando Boca Independiente Pueden ser futuros rivales de Racing en la Copa Sudamericana que No estoy siendo ácido con nadie No, antes, Simplemente estoy <risa> relatando <risa> el gol Ahí lo estamos viendo de vuelta Hilario se tira, se... Quedó tirado en el suelo, lamentándose. La lástima. No, está el remate de Silva. Golazo. Creo que ¿Eh? fue lo que hace Galeano. ¿Es Galeano? ¿Quién es ese jugador que hace eso? Ah, mira, el nudo que se hizo, el 24, no sé quién es. Sí, Galeano creo que es, pero ¿Eh? la verdad no se entiende lo que quiso hacer. Y pateó al arco independiente ahora, se fue totalmente desviado a unos 10 metros de, del arco que defiende D'Angelo en este momento. Así es que malo, ¿eh? Segundo tiro al arco, ...pero no se contabiliza este como tiro al arco, ¿no? <risa> bueno, eh, quiero escuchar más música, Gastón. Le traje algo, Morri, no sé si escuchó la primera. Escuché un poquitito de Mozart. Vamos a seguir escuchando Mozart. Y el relato de. El eh, turco. No, no, relato no. Canto. El canto. El canto ah, tienes razón. Del turco hueve ahora. No, el turco hueve antes. antes y día ahora, día. mi amigo Pablo Ladaga, de, de, de Del Plata, Radio Del Plata, cantando lo que ha sido esta sinfonía que se dio el día domingo. A ver. Lo escuchamos. Pero paso largo, arriba viene buscando la Santana de cabeza, la saca el Ortiz, pelea el Pepe Samba, bajó el balón a buscar a la AUCHO, pero surge Tuncho, va a perder con Centurión, va al piso, Puncho, pelota que le cae a Corbalán, Corbalán que la dejó, le pide Pelletieri, Pelletieri que la tira para AUCHO, taquito de AUCHO para Centurión y se va, jaja, ja, y se va Centurión, y se va con cura, Y ganó Centurión, le queda el gol a AUCHO, se va del Pepe Samba Auche, se cerró justo Mancuello, pelea Centurión, Centurión toca la pelota para el Pepe Samba gol ¡Bol! No lo definía nunca Racing. Había ido por la izquierda una era jugada bárbara. Con un taquito de auge para la corrida de Centurión. Atacaban todos de Racing. Defendía tan solo uno de Independiente que fue el que cortó. Pero luego perdió y el toque al medio para que el Pepe San tocó a la pelota ante la salida de Hilario Navarro a los 30 minutos, casi que a la misma hora que en el primer tiempo, por el segundo y el mismo protagonista, el Pepe San, el Correntino, al Correntino Racing lo trajo para hacer goles, que le negaba el gol. Aparece en todo su esplendor en el clásico y Independiente, nada más ni nada menos. Arrojó la camiseta tan costado, levantó los brazos al cielo y la pantera con mentiras se viste de héroe. Gana Racing, Racing le gana Independiente 2 a 0. Segundo del Pepe San, Racing 2, el rojo ¿Le gustó Morris? Muy lindo, ¿cómo sí, cómo sí, la verdad que muy lindo lo, de, lo del pa amigo Pablo Ladaga, el colega, el relator Sí La verdad, en el relato él decía, se demoró tanto Racing en liquidarlo como diciendo, le perdona tanto la vida Sí Que bueno, después el desahogo, ¿no? del hincha y de, obviamente Pablo Ladaga, el buen relato que habitualmente uno escucha en Radio Plata Bueno, eh, escuchamos el segundo gol nada más porque no nos queda demasiado tiempo para escuchar los dos goles Este, pero qué lindo sería, ¿no? Eh, les voy a prometer algo, ¿no? Para que no se queden con la gana de seguir escuchando música y seguir recordando lo que pasó el domingo, que no está nada mal. Tantas veces nos recuerdan cosas de nosotros. Sí, sí. Que, que una vez podamos recordar algo. Así que mañana vamos a seguir este, escuchando relatos de distintas radios. Sí, una batería. Sí, hemos de conseguido, sí, sí, hemos conseguido más, re, más relatos. Escuchamos al Turco Hueve, escuchamos al Pan Saladada. Eh, vamos a escuchar el día de mañana. A dos relatores más. ¿eh? Mañana vamos a seguir ampliando, pero creo que Germán Sosa, uno de Rivadavia, y también alguno más que no, no, no, me rec no recuerdo ahora, pero bueno, mañana seguiremos. Seguiremos, es el partido con Colón de Santa Fe, sin embargo, hay que seguir recordando lo que pasó de la en el clásico de Avellaneda. Gastón, me queda una tanda más, la metemos, dale, y cerramos el programa de esto Racing, tal vez con, con la participación de oyente y con mucha información, Morris, que, que aún nos queda pendiente, dale. Argentina. Espacio Publicitario, AM 570 Ah, esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad de la indumentaria Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com Y visita nuestro showroom en Aranguren 3071 Teléfono 4612-7432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 Distribuidora Celestino La mejor opción en artículos para kioscos Personal capacitado, precios bajos Y una excelente atención Contacto al 15 6513 1799 Explorando nuevas fantasías Con los Kid Prime Donde el placer te lleve Fin del espacio publicitario Argentina 570 Hasta las 20 Quédate en Radio Argentina Escuchando Esto es Racing Esto es Racing 19-51 La República Argentina Se acaba de salvar Independiente Se lo perdió Silva En la línea En la línea Los 22 minutos del primer tiempo Como... Bueno eh, Era el segundo Boca Era el segundo Boca Bueno, el partido sigue 1-0 gana Boca a Independiente Está perdiendo Independiente ¿Será ¿sí Cristian Díaz? vaya uno a saber. Por lo pronto la información tiene que ver con Racing ahora. Eh, decían en el comienzo del programa, Morris, de, de una situación muy particular que tiene que ver con este partido de, de Lanús, del próximo fin de semana, que en principio iba a jugarse el lunes, eh, estaba estipulada esa fecha, había cuenta de la participación de Racing en la Copa Sudamericana, un cambio, un producto de, del pedido de del nuevo organismo de seguridad porque juega estudiantes ese mismo lunes como son cosas que no son previstas antes ¿no? Sí, no. como no, no las conversan antes no pero caso? aparte sabes qué? cuál es el tema juega estudiantes con Colón entonces Colón juega el mismo día que Racing el jueves los dos y pone a los dos el lunes que pongan uno a las 3 de la tarde y otro a las 8 Sí. cuál es el problema o me vas a decir que hace poco tiempo no jugaron eh, o por lo menos iban a jugar no, no se jugó por el tema del clima iban a jugar Con una diferencia de 30 cuadras, Racing Independiente y Vocal Boys. En una diferencia de pocas cuadras, iban a estar muchas hinchadas juntas, cerca, eh, y no pasa nada. No entiendo ahora tan, tanto historia por, por el tema de Estudiantes de la pla en La Plata. Estudiantes juegan en La Plata. Sí. Y Lanús Racing en la cancha de Lanús. Es muchísima más diferencia que la cancha de vos y la de Racing. Son decisiones que realmente son difíciles de explicarle al oyente. Claro. Esta es la parte que no me gusta del trabajo. Cuando yo tengo que explicar, algo realmente es inexplicable. Es que imagino por qué será. Como Racing Independiente y Boca, o voice es Capital y Provincia, no se mete, son dos países. Acá, como es Provincia y, pro y Provincia, o sea, estamos hablando de, de La Plata y de Lanús, entonces ahí quieren hacer las cosas bien. Realmente lo único que hacen son desprole o por lo menos cometen desprolijidades muy notorias, lo concreto es que es un trastorno para su buildía es, eh. por supuesto imagino sí. y lo ha manifestado en el día de ayer y agradecemos también la gentileza de Radio Rivadavia al audio que no sé Joaquín Bruno con respecto a esta entrevista que le han realizado al técnico de Racing y donde se ha manifestado absolutamente en contra de esta decisión de que Racing termine jugando el domingo a vida cuenta que mañana tiene el partido en Santa Fe eh, bueno, escuchamos lo que ha dicho su El Día eh, en el día de ayer con Radio Rivadavia. Fue fuerte el técnico de Racing, lo escuchamos. No, no, no, sería una locura. Para nosotros jugar el domingo sería entregar el partido. Es ¿Entregar decir, el partido? Sí, sí, sí, no, no, sí, estamos jugando un juego a la no, última no, hora, no, venimos, no, de jugar, no. venimos de jugar seguido y sería una barbaridad, eso sería una barbaridad, o sea, no, no. no estaba, yo lo, lo que tenía entendido era que, que estaba programado para el lunes, eh, hay que respetar también son seres humanos, no son máquinas si nosotros en un plantel corto si nos llegan a lesión a 1 o 2 nos debilitamos bueno, durísimo su el día sería entregar el partido, Racing está entregando el partido si juega el domingo entonces para el técnico, aparte se está aclarando que es poco el tiempo que tiene que se lesiona algún jugador y de repente por el tema del desgaste físico Obviamente ya empezó a temer su del día viendo la lesión de Saja. Que Saja aclaró acá, en estos micrófonos, que tal vez el clima y no haber podido entrenar durante toda la semana hizo que él se pueda lesionar. Ahora el desgaste que está hablando su del día es entendible, ¿no? 4535 5700. tres mensajes, Gastón? Pasamos a alguno, dale. Eh, habla Vicente de Banfield, soy socio Bodas de Oro. Eh, le quiero decir que el domingo estrené el carné doradito y este, tuve una satisfacción muy grande. Este, los escucho siempre, muy bueno el programa. Y a propósito, me mandó una carta Rodolfo Molina diciendo que puedo gozar de mis eh, derechos. No sé cuáles son, si ustedes me cuentan. Muy bueno el programa, un abrazo. Che Vicente Banfield. Uy, le voy a averiguar Vicente, eh. prometo mañana, hágame acordar Morri, durante el día Gracias estamos en contacto eh, permanente Vicente de Banfield <coughs> estrenó su carné Bolas de Oro, plasmante Bolas ah, de Oro Y aparte, qué día lo estrenó, un <risa> clásico, no se <risa> olvida más No se lo olvida más, no se lo olvida más, otro más Gastón, dale Bueno, habla Sandoz habla Sandocal acá de Barrio del Pisa Yo estoy muy contento sobre todo el, el triunfo, pero por favor que me dicen más el pantalón blanco que dicen de calcio sencillo, que sea pero el pantalón es, el tradicional antes, cuando yo la cancha y dice pantalón, la camiseta dije, hoy lo podemos perder porque ese conjunto lo tenían, cuando yo tenía cuatro años, me enamoré de Racing y tengo sesenta y pico Bueno, muchachos, por favor no sean de guardadero en bolilla las inferiores, hablen de las inferiores como va el nombre de los jugadores no los partidos que eh, van jugando por favor, lo avisan en todo lo bueno muchas gracias como no Sandocan, lo, lo vamos a hacer eh, próximamente nos estamos organizando con el tema de inferiores sé que y vamos a hacer una autocrítica al aire no, no hay ningún problema en hacerlo eh, esto es una gran familia esto Racing, trabaja de esta manera en armonía con, con el oyente y le contamos eh, absolutamente todo lo que deben saber eh, es una cuenta pendiente para nosotros eh, realizar Un buen informe de inferiores semana a semana y lo vamos a estar haciendo. Sí, porque no, no nos parece que, que, que sea importante solamente dar los resultados. Me parece no, que no, que no. No, no, no de... sirve, no sirve. Claro. Dar los resultados no sirve. Si te lo dicen los técnicos que no hemos no, asegurado no, de inferiores, que el verdadero resultado final se observa cuando un jugador llega a la primera división. Sí, como Centurión, como Vieto, como Viola, como Zucullini, como algunos jugadores que hoy están. ...permanentemente eh, con el plantel de primera... ...ahí es donde imagino que apunta Sandocán ...bueno, hemos hablado ya de Ortiz... ...hemos hablado de la posibilidad de que también sea... ...por lo pronto inhabilitado provisoriamente... ...es una chance... ...por más que en Racing digan que, que es todo legal... ...de que el representante diga lo mismo... Eh, ...es cierto, es todo legal... ...pero esta, eh, esta decisión de la FIP ...de investigar a fondo... Eh, evidentemente eh, los derechos federativos y económicos estaban en poder en su momento de Sudamérica de, de Montevideo cuando llegó Ortiz Por lo tanto, habrá que ver qué pasa No descartemos en que pase algo, de todas maneras Agremiados está interviniendo eh, Ya nos quedan un minuto, ¿cuánto nos queda Gastón? Ya tenemos que ir redondeando, nada más Bueno, ya se viene la gente Huracán Mañana la vamos a seguir, mañana vamos a tener mucha más información eh, por supuesto vamos a seguir escuchándolos a ustedes, han quedado muchos mensajes afuera en el 4535-5700. Hacemos lo posible por escucharlos a todos, a veces no podemos y, y pedimos las la disculpas de caso, ¿no? Sé lo que significa tener que levantar el teléfono. Y hablar con un contestador automático A mí no me gusta hablar con los contestadores automáticos Por ejemplo, no lo hago corto directamente Y, y sé lo, lo tedioso que es eh, Por eso pedimos la disculpa de caso Cuando a veces no sale al aire Tratamos de rotarlos y de que salgan absolutamente todo. Morri, nos vamos Mañana que escuche la gente la previa Este Racing de 7 a 8 Y después el partido de la Academia allá en Santa Fe Frente a Colón, el primer partido de la Sudamericana Partido de ida Así que vamos a estar con gente allá Directamente de Santa Fe. Con Conen y Forlano, con, claro, de con la directamente. Dice. Ellos van a estar desde allí, desde Santa Fe, informándonos qué pasa con Racing en la previa del partido con Colón. Un abrazo para todos. Se si viene la gente de huracán con Raúl Fernández Fe? Duracán, ¿no? Golpeadísima. Nosotros nos reencontramos mañana, 19 horas, con estos Racing en Radio Argentina AM570. Gran abrazo. Las interferencias y las radios ilegales son culpables de que no puedas elegir